Buenos días, mi nombre es Guadalupe, soy parte de la agrupación Juana Zurduy. Como、eh, organización estudiantil estamos muy decepcionados, muy tristes por esta situación. Nos enteramos el día martes de todo lo que e s t a s e d l día lunes, perdón, cuando comenzó el juicio público, nos enteramos de lo que estaba sucediendo、eh, y justo coincidió que el día martes ya teníamos p l a n e a d a una reunión con el vicerrector. Junto con docentes y no docentes, porque ya estábamos planificando、eh, modificar el protocolo de violencia de género, que creemos que tiene algunas falencias o cosas a mejorar para que funcione con mayor efectividad.、Eh, y bueno, en esa reunión también se surgió este tema, porque había surgido al otro día.、Eh, nos angustió mucho que nos enteramos que esta persona, el BEDEL,、eh, estaba a c u s a d o de violación. Eh, abuso con acceso carnal, lo cual no es menor. Esta persona seguía trabajando en la entrada de la puerta de la rural.、Eh, el día 15 de agosto, nosotros como agrupación fuimos a entregar una nota y él, esa persona la recibió,、eh, lo cual nos dejó en un lugar de exposición y desamparo total. Nos sentimos desprotegidos como estudiantes, como docentes, como no docentes de las medidas que se tomaron. Creemos que esta persona tendría que haber sido corrida a un lugar de menos exposición, por lo menos hasta que la justicia dé su veredicto. Eh, así que queremos respuestas, queremos que el rector、eh, dé una disculpa pública, que se comunique con nosotros. Hicimos un descargo por redes sociales y todavía ninguna autoridad se comunicó con nosotros. Me imagino que, como vos lo decías, fue bastante fuerte enterarse de un día para el otro, porque es como que uno piensa pensar, bueno, hace cuánto realmente fue radicada esa denuncia y cómo es que recién ahora, cuando se hace público,、eh, se enteran los que transitan estos espacios, ¿no? Sí, es que fue una sorpresa, un b a l a z o de agua fría para todos, una desesperación terrible.、Eh... Y bueno, estamos esperando las disculpas correspondientes.、Eh, y queremos que el señor Anselmo Torres cumpla con las promesas que dio en su acto de asunción el día 3 de julio de 2023, en donde prometió que se iban a destinar recursos para un área de género.、Eh, y todavía, hasta el día de hoy, no hay, no hay, no hay actos contundentes al respecto. Vos decías que se habían juntado, justamente tenía n p a c t a d a esa reunión con el vicerector por、eh, lo que viene siendo el trabajo que están realizando para la atención de estos casos.、Eh, ¿Cómo vienen trabajando en eso? Eh, justo eh, esa reunión fue porque la sede atlántica no tiene、eh, un teléfono con el cual comunicarse si vos querés hacer una denuncia de este tipo.、Eh, como ese mismo día en la reunión nos enteramos que. Las chicas no docentes que trabajan ad o n o r e m en estos casos, ya que no hay nadie especialista en este tema,、eh, se les acercó un teléfono hace dos años, el cual no tiene chip. Y nos informaron las chicas que ese chip tiene que ser habilitado por rectorado. Hace dos años que está el teléfono sin chip. Entonces,、eh, hay una falencia, una mala gestión,、eh, no se le está dando importancia a este tema ya hace tiempo. Y bueno, ahora justo estamos、eh, con este tema del día, y bueno.、Eh, Se hacen notoria todos estos pedidos. ¿no? Eh, tengo entendido que bueno, ustedes también, como estudiantes, como docentes y no docentes,、eh, están trabajando en esto y también tienen como la idea de poder reunirse a, a charlarlo, ¿no? a hablarlo y a pedir, como vos decís, acciones concretas. Sí, lo que queremos son acciones concretas.、Eh, hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, nos vamos a juntar con docentes y docentes para seguir trabajando, a ver qué medidas tomamos como feministas, como mujeres, como personas que transitamos este espacio en el cual nos queremos sentir seguras.、Eh, y el día lunes、eh, también nos vamos a juntar a las 6 de la tarde, eh, ya eh, preparadas para el martes, que es el día de la, de la sentencia final. Veremos entonces cómo resulta ese, como siempre, bueno, acompañándonos todo lo que vienen siendo estos pedidos、eh, bueno, claros. Sí, y también quiero destacar que nosotros, como agrupación, le creemos a la víctima, la apoyamos, la abrazamos y, y la acompañamos en todo este proceso tan difícil.